...ya estamos en marcha de nuevo, dos nuevas horas nos esperan... ...esta noche llenas de informaciones que todos debemos de conocer... ...será como siempre un viaje que nos llevará hasta esos mundos... ...el misterio que aquí nos gustan, con temas que solo aquí... ...en el Espacio en Blanco vais a poder escuchar. Y cuando son las dos y ocho, una y ocho en Islas Canarias... ...la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo... ...que se encarga de realizar el programa, es un absoluto placer... ...estar aquí y disfrutar juntos de la compañía de la radio la radio de madrugada y estar todos juntos llenando este espacio en blanco que ahora se abre en directo desde el estudio 201 de Radio Nacional de España y para esta noche os hemos reservado invitados exclusivos e informaciones únicas, nos lo habéis pedido en cientos de escenas de mensajes y ahí vamos, nos vamos a hablar esta noche de los Illuminati del de grupo Bilderberg y otros grupos y sectas secretas que dicen están controlando nuestro mundo, no os lo perdáis Como siempre tenemos premios, tres premios para toda la gente que quiere intervenir en el programa, la forma de hacerlo a través de nuestro teléfono 900 137 137, teléfono gratuito 900 137 137. Si queréis mandarnos un email espacio en blanco @rtve.es o a través del chat, entrando a en nuestra página web con un montón de informaciones, planes para este verano, eh, fácil de entrar triple w espacio en blanco.es miráis el chat es el punto de reunión cada día con más gente en ese punto de internet y tomar nota de las cosas que nos va a contar nuestro siguiente invitado esta es un avance de lo que queremos hacer esta noche Hace mucho tiempo que queríamos tratar este tema. Era uno de vuestros favoritos. Por fin hoy hemos encontrado al invitado idóneo para hacerlo. Y esta noche visita el espacio en blanco. Desde hace años se ha dedicado a investigar a uno de los grupos de poder más importantes de nuestro tiempo. Su tarea se ha recogido en dos libros fundamentales Los señores de las sombras y la verdadera historia del Club Bilderberg En ello recoge parte de la historia de los hombres más influyentes de este tiempo de la historia Y algunos de sus planes Hablar con él y descubrir algunos de estos secretos Será nuestra intención en los próximos minutos Solo nos queda ir hasta un lugar recóndito a saludar a nuestro invitado, Daniel Stulling. Buenas noches, Daniel. <risa> Buenas noches, ¿qué estás? Perdido en mitad del campo, me han dicho que estás. Estoy perdido en medio del campo de la Sierra Norte de Cádiz, eso es. No, no digas, no des datos, no des muchos datos. <risa> eh, Daniel, ¿por qué te interesaste tú por el tema este de los Bilderberg y de los Illuminati? No. Pues mira, uh, ¿de, de cuándo empezó todo? Esto empecé en 1992, un amigo de mi abuelo, que yo soy ruso, mi abuelo, recuerdo el de la KGB contra el espiraje. iba a preguntar antes que ¿de dónde eras? ¿Eres ruso? Pues soy ruso, ruso puro, de, de 300 años, de, de, de la pureza rusa, ¿no? De, somos rusos blancos, de hecho. Y entonces, en, por 1992, un amigo de mi abuelo, que este señor era doble agente, trabajaba para la KGB y también para M5 británico, Uh, en una escena me estaba contando sobre una sociedad secreta que se llamaba Builder, no sé qué, ni siquiera podía pronunciarlo, me soñaba alemán, de hecho, Builder porque es el nombre de hotel... En, uh, en un pequeño pueblo en las afueras de Amsterdam que se mm -hmm. llama Ústerberg, por eso el club se llama Club Bilderberg porque se reunieron ahí por primera vez en 1954 entonces ese señor me hablaba por primera vez de una sociedad secreta que se llama Builder algo y uh, le estaba escuchando y como en muchos de estos casos de las cosas que les están contando y gracias a uh, que, que, que, que las enfrentas por primera vez ¿Te suena? Uh, me soñaba un señor absolutamente friki, uh -huh. y toda la vez que estaba contando me parecía una cosa extrañísima, el mundo absolutamente al revés, y cuando ya me empezó contando que en 1995, es decir, tres años en el futuro, y a producirse esa separación de Canadá entre la parte anglófona y francófona, y que la parte anglófona iba a unirse a los Estados Unidos para formar a, a América del Norte, la unión de América del Norte, y yo le dije, mira, mmm, muchísimas gracias, buenas noches, me fue hasta 1925, cuando empezó pasando todo lo que me estaba contando, este es doble agente de la KGB del MI5 británico, amigo de mi abuelo, entonces uh, me di cuenta que o oh, aceptaba lo que él decía o no, y si no lo aceptaba entonces me seguiría viviendo una mentira, y uh, pensé que habría que ver un poquito exactamente quién controla este mundo, cómo es posible que algunas personas absolutamente desconocidas pueden hacer y arreglar una cosa como separación de Canadá en dos uh, partes, francófona y anglófona, y básicamente ahí donde yo empecé en 1924 o 5, a seriamente seguir las pistas de lo que se ha convertido en casi obsesión de la vida, el Club Bilderberg. Ya, yeah. eh, tú eres capaz de entrar en ellos, pero no lo vas a contar, estás amenazado de muerte, te han querido... ¿O te ha amenazado por las cosas que cuentas que cuentas en tus libros y lo que vas contando por ahí, Daniel? Bueno, te digo una cosa, que yo quito hierro la importancia del asunto, de porque hay demasiada gente que, que se centra, se fijan mucho en estas cosas, que al final son cosas de la vida, y es cierto que ha habido varios intentos en quitarme de medio sobre todo, cuando descubrimos y desvelamos sus planes de separar la parte francófana Quebec del resto de Canadá y uh, en 1996 salieron un millón y medio de personas a la calle, en la calle en Canadá uh, cuando, justo cuando Bilderberg se reunieron en las uh, afueras de Toronto ah. um, entonces sí hubo un intento de, de pues quedarme de medio pero mira, al final estas son uh, historias interesantes pero tiene muy poca trascendencia digamos de la historia del mundo bueno, pero que me, me cuentan que casi te caes por la caja por un ascensor, por un agujero del ascensor efectivamente, y uh, lo curioso de este caso es uh, cuando uh, yo estaba con un fuente mío que era miembro del Club Bilderberg que me pasó el, el último informe del, de la reunión de aquel año y justo cuando uh, pedimos al ascensor, que era una planta 53, si no me equivoco de uh, Trust Tower, un edificio muy muy alto en torno a un rascacielo uh, cuando vio el ascensor se abrió la puerta Sí, mirar, mmm, cogí casi me meto en el ascensor que no tiene de suelo y este señor uh, me saca cogíndome del hombro y del, uh, del brazo, me sacó de ahí y cuando por pues, fin sí, bajamos a uh, la primera planta andando ya, mi cuerpo absolutamente temblando uh, la policía me dijo que tenía muchísima suerte, en todavía sigo, yo con vida porque me decía que los ciegos nunca se meterían en un sensor sin probar primero el suelo pero que nosotros, decía, cuando la mafia mata no es que alguien te empuja por el hueco sino que se abre la puerta y nosotros la energía es que nos lleva a la muerte segura, en este caso alguien o algo, obviamente pensaba que yo tenía otras cosas, otros planes para mí, y pues sigo aquí sigo vivo. Gracias a Dios, este es nuestro invitado eh, Daniel Stulling, con él esta noche vamos a hablar de un montón de cosas que todos deberíamos saber La conferencia Bilderberg, conocida también como Grupo Bilderberg o Club Bilderberg, es una conferencia anual con cerca de 130 invitados, la mayoría de los cuales son personas consideradas de influencia en los círculos empresariales, académicos y políticos. La conferencia Bilderberg original tuvo lugar en el hotel de Bilderberg, cerca de Arnhem, ...el 29 y 30 de mayo de 1954. El encuentro fue iniciado por el emigrante judío polaco... ...y consejero político, joseph Rettinger. Entre los asistentes de Bildelberg... ...se encuentran banqueros... ...expertos de defensa... ...dueños de la prensa y los medios de comunicación... ...ministros de gobierno primeros ministros, realeza financieros internacionales y líderes políticos de Europa y América del Norte algunos de los objetivos de este grupo según relata nuestro invitado Daniel Stulin son un solo gobierno planetario con un único mercado globalizado ...con un solo ejército... ...y una única moneda regulada por un banco mundial. Una iglesia universal... ...que canalice a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial. El resto de las religiones serán destruidas. Unos servicios internacionales... ...que completarán la destrucción de cualquier identidad nacional a través de su subversión desde el interior solo se permitirá que florezcan los valores universales el control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental en el nuevo orden mundial no habrá clase media solo sirvientes y gobernantes pero hay mucho más Dejemos que nos cuente nuestro invitado. Ahí estaba esa primera introducción. Habías hablado de, del Club Bilderberg, que se fundó el 29 y 30 de mayo de 1954. ¿Pero quiénes son los componentes del Club Bilderberg, Daniel? Bueno, uh, primero por encima de todo, <coughs> te pongo un poco el antecedente y uh, como ejemplo para entender exactamente de qué se trata. Imagínate si uh, los medios de comunicación en España supieron si personas más guapas de España o de Hollywood se reunieron en un pequeño hotel de lujo en alguna parte de España protegidos por servicios de espionaje de todo el mundo, ¿tú crees que los medios de comunicación españoles, que sea el mundo, del país, a la razón o que sea, ¿tú crees que estarían interesados en saber de qué hablan? Yo sería, yo ser, yo sería el primero. Querríamos estar ahí, evidentemente. Angelina Jolie, Brad Pitt, a 120 de las personas más guapas de Hollywood en un pequeño hotel uh, súper lujo en España? Pues eso es un poquito lo que es el Club Bloomberg. En vez de tener gente guapa, son 120 de las personas más poderosas del mundo, algunos de ellos, entre los más poderosos que controlan o tienen poder de 85% de la riqueza mundial. Entre ellos tienes todos los presidentes, primer ministros europeos <coughs> primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos uh, en vigor nunca asiste simplemente porque cada minuto y segundo de su tiempo está muy bien contada y protegida, pero sí está muy bien representado por muchísima gente, que sea Henry Kissinger yo que sea um, secretarios de defensa o, o, o de tesoro. Entonces, uh, por una parte tienes presidentes, primer ministro de los países europeos, Estados Unidos y Canadá, tienes uh, a toda la realeza europea, los 50, 60 consejos, de las empresas más importantes de los Estados Unidos que en Europa uh, te estoy hablando de IBM, Coca-Cola las empresas farmacéuticas BP, etcétera uh, también con él se sientan algunos de los más importantes uh, uh, banqueros del mundo uh, presidente de Reserva Federal Americana uh, el Banco Central Europeo uh, el Fondo Monetario Internacional Banco Mundial uh, y también con él se sientan los representantes más importantes de algunos de los medios de comunicación más importantes del mundo, entre ellos Washington Post, New York Times, yeah. Time Magazine, uh, Newsweek, uh, Wall Street Journal, uh, Grupo Prisa de España, uh, Le Monde en Francia, y por eso también entre todas esas personas hay un concepto que no se puede nunca desvelar, uh, es una de las reglas del juego de este grupo que se llama Club Bilderberg, y también por eso las... ...de la sociedad secreta más poderosa y potentísima del mundo entero... ...nunca aparece en ningún medio de comunicación... Yeah. ...que sea en Europa, en los Estados Unidos o en Canadá. Eso es lo curioso, que eh, a pesar de que hay representantes de todos los medios de comunicación... ...hay periodistas ah. y no se trasciende lo que hay cuenta. ¿verdad, Daniel? Bueno, eh, ese es el tema. Eh, la, fíjate, en la reunión que acabo de celebrar en Grecia la semana pasada... Eh, ...de España han estado, han asistido, la reina de España... ...que va a todo, absolutamente todas las reuniones... ...Juan Luis Sebrián... ...que va 25 años acudiendo... ...a absolutamente todas las reuniones del Club Bilderberg... ...cine marco, si tú miras... Uh, ...en Google uh, Bilderberg... ...o en los archivos del Grupo Prisa... ...alguna cosa que está con Bilderberg... ...no vas a encontrar ni una sola noticia... ...de importancia o de interés... ...y estamos hablando de la gente más poderosa del mundo... ...imagínate... ...cuando viene David Rockefeller hablando de su libro... ...sus memorias... ...hay 100 periodistas... Mm. quieren de preguntarle de lo que sea. Y cuando tú tienes a David Rockefeller, presidente del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de todas las casas de reales de Europa, los presidentes más importantes de las empresas más grandes del mundo y todos se sientan en la misma mesa con los políticos más importantes de más relevancia del mundo entero, sobre todo occidental. No hay ningún medio de comunicación que está preguntando de qué está hablando yeah. esa gente. Y eh, Daniel, ¿se reúnen cada año? Es una reunión anual, tres, cuatro días, como regla general, finales de mayo o <coughs> principios de junio. Uh -huh. Tres, cuatro días, empieza jueves, uh, hay cuatro sesiones diarias, tienes dos por la mañana y dos por la tarde, uh, tanto jueves como el viernes. El sábado hay solo dos sesiones por la mañana, acaba el mediodía, luego el sábado por la tarde, uh, juegan al golf, hay tener un viaje, un recorrido donde sea, y el domingo todo el mundo se va a casa el informe, Bilderberg se prepara casi enseguida y el lunes, martes de la semana después de la reunión se lo envía a todos los asistentes del club ya, yeah. eh, y no la gente que trabaja allí, nadie cuenta nada de lo que se habla en, en, en ese hotel donde están los trabajadores supongo que habrá unas medidas de seguridad increíbles ¿no? por supuesto que se si dieron en cuenta que la la, la delegación americana Uh, está protegido por uh, una división de ejército americano y uh, una división de la CIA los británicos, los, los delegados de, de Inglaterra están protegidos por MI6 británico, los uno dos miembros uh, israelitas por Mossad Israel y los demás países, sobre todo países más pequeños como España y una más, están protegidos por servicios especiales y la policía local de donde se reúnen esa gente yeah. y obviamente uh, de, de los <coughs> miembros del club no todos uh, entienden que por detrás de la hay una estructura uh, estructura muy bien organizada y unos planes muy bien y muy coherentes y esto es una de las cosas que obviamente muy poca gente dentro del club saben, solo los que acuden todos los años y obviamente estar tanto de todo lo que está pasando. Ahora vamos a contar un poco de los objetivos que hemos sacado de tu libro, el Club Bilderberg. Eh, la última reunión decías que había sido en Grecia, en esos días atrás, ¿verdad? Absolutamente, ah, sí, 10 14-17. El 14-17 sí, no, de mayo. Efectivamente, el lujosísimo hotel en las afueras de Atenas. De hecho, la primera reunión que cubrí del Club Bilderberg en 1993 en el mismísimo hotel, y fíjate, otra vez se reunieron en el mismo hotel, este año, y este año ha habido una delegación muy muy fuerte, muy importante de los españoles, algo poco habitual, porque normalmente los países pequeños solo uh, pueden invitar a tres representantes, un político, un banquero, y un miembro de medios de comunicación. Y este año han ido un montón de ellos, decías, españoles, ¿puedes dar algunos nombres? Sí, pues fíjate, la lista, aunque ninguna lista es oficial, uh, ni y no existe de hecho informe de Club Bilderberg nosotros tenemos muchísimos topos de fuentes no solo del Club Bilderberg sino en todos los servicios de espionaje del mundo otra vez como te conté en principio uh -huh. mi abuela era coronel de contraespionaje de, de la KGB uh -huh. y eso ya es bastante peligroso para empezar trabajando y a lo largo de los años muchísimos de los agentes que van protegiendo como agentes a las personas que acuden a estas reuniones están atentos de lo que están hablando y por supuesto son los primeros en buscar alguna forma de sacar esta información a la luz y por suerte yo soy de las personas de las fuentes de información a que muchos de ellos acuden y obviamente voy sacando esta información durante ya muchísimos años y mi porcentaje de acierto es casi 100% estoy dando las cientos de predicciones y de algunos de ellos si quieres podemos hablar de los españoles que han ido este año empezando otra vez por sí. la reina uh, de España uh, aparte de ella también ha acudido este año Ana Patricia Botín de Banco para esto sí. <coughs> es la primera vez que acude a las regiones del club Bilderberg. Ana Patricia Botín miembro hasta ahora ha sido miembro de la, de la Comisión Trilateral, Trilateral, que es un grupo paralelo a Bilderberg el grupo hermano, digamos. Es la primera vez normalmente del Banco Santander Siempre ha acudido en el Grupo Santander Matías Rodríguez del Ciarte Este año no ha estado, ha estado Ana Patricia Botín También ha estado el futuro Premier Ministro, Presidente del país Y líder del Partido Socialista uh, um, ¿Cómo se llama? <ríe> se me ha ido el nombre uh, Bernadino León, perdona Bernadino León, sí. sí Es la cuarta vez Que va acudiendo a regiones del club <coughs> Y uh, um, El uh, ...núcleo duro de los Bilderbergers... ...están muy impresionados... ...con Bernardino León... ...por eso le digo que... ...no me sorprendió absolutamente nada... ...que Bernardino León sería primero... ...futuro presidente del Partido Socialista... ...y tampoco descarto que algún día... ...será el presidente del, del país... Ah, ...aparte ah, de él... Espera, vam es... vamos a apuntar esa... ...esa predicción que haces, ¿vale? Perfecto, no, no te digo que... ...simplemente por... ...por la experiencia que tengo... ...y los años... ...de lo que está pasando... ...y las personas que van acudiendo... Sí. ...una persona que va por ejemplo ah, uh, estamos los 120. Se encuentra en las personas que acuden a las reuniones del club son como David Rockefeller que va 50 años acudiendo ya varias generaciones. Mm -hmm. Otros han estado años como Henry Kissinger. Algunos les invitan una vez como por ejemplo el caso de Jordi Pujol al que le invitaron en 1991 le, le encontraron ser un, un, un ser sobre grosero y jamás le van a invitar más. Uh, Miguel Sebastián ha estado, me parece, en el año 2005 uh, varios miembros uh, del club pensaron que era un absolutamente un degenerado sí. y jamás, esto te digo yo, jamás le van a evitar más a Miguel Sebastián, a ninguna reunión del Club Bilderberg, Almuña también ha estado uh, un par de ellos Esperanza Aguirre ha ido a dos sí. pero la persona que está ahora mismo a aparecer el uh, ser querido por el núcleo duro del club es Bernardo de León, que ha causado muy buena presión, tanto en la primera de León como en la última, por eso es no es nada habitual que una persona que acaba de integrarse en el club le van invitando año tras año En otro caso es, por supuesto, ha sido Juan Luis Sebrián del grupo Prisa <coughs> Solves también ha estado este año uh, también me ha llegado noticia que Gallardón ha estado este año, aunque esto todavía por confirmar, aunque tengo la lista oficial de la reunión, necesito confirmarlo un poquito más, pero el nombre de Gallardón sí que aparece en esta lista. Sería interesante si alguien le preguntara qué exactamente estaba haciendo el fin de semana de 14 17 de mayo. Se lo preguntaremos si podemos. Eh, brevemente, ¿por qué crees que hay tanto ha habido tantos españoles en esta última reunión? ¿Qué pasa? Pues de verdad que no lo sé. Uh, no lo sé no es nada habitual repito normalmente son dos o tres que van todos los años uh, y son siempre habituales la reina va todos los años Juan Luis Ebrillán y Matías Rodríguez de Ciarte, estos tres van ya uh, como diez años seguidos los tres y de vez en cuando invitan uno o dos más la mayoría de de, uh, de almuñe que es el uh, comisario europeo o en el caso de Rodrigo Rato que era de, Uh, de fondo monetario ¿no? ya. en tu libro recoges y va a preguntar cuáles son los objetivos, déjame que cuente algunos eh, dices que un solo gobierno planetario con un único mercado globalizado una iglesia universal unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad y el control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental ¿eso es lo que quiero el grupo Veldelberg? Bueno, tú ten en cuenta, vamos a ver uh, Lo que hoy se llama Club Bilderberg Hace 500 años también estaba Existía otra sociedad secreta que hoy día se llama Bilderberg Pero en aquella época se llamaba la nobleza negra de noche, Lo que yo he hecho es durante muchísimos años he investigado en la uh, Biblioteca Nacional de Florencia las raíces del Club Bilderberg y las encontré ahí otra vez lo que hoy se llama Club Bilderberg hace 500, 600 años de hecho estamos hablando de la Cuarta Cruzada a partir de 1204 ya se llamaba la nobleza negra el objetivo no ha cambiado nunca mucha gente hablan de gobierno mundial de, pero estos son uh, uh, conspiradores de gente que no entiende muy bien de, la, de qué va la historia. No se trata de gobierno mundial único, sino de una empresa mundial S.A. Esto es lo que decía George Ball, subsecretario de Economía, uh, tanto con JFK como con Johnson en 1968 en la región de Club Bloomberg en Canadá. Dicía, ¿cómo podemos crear empresas? que algún día darán órdenes a los gobiernos este es el objetivo final tratar de controlar el mundo a través del dinero crear una empresa mundial S.A. que da órdenes a los gobiernos y tiene muchísimo más poder por encima de cualquier otro gobierno en el mundo y el objetivo no ha cambiado en los últimos 600 años destrozar como sea el concepto único y más eh, revolucionario digamos de toda esta época de Estado-Nación Estados naciones, países cada uno de nosotros y europa antes teníamos países españa tiene su propia moneda a su constitución su bandera ahora en españa no tiene absolutamente nada la bandera no es española sino europea la constitución también es europea no es española en situaciones de crisis celeste de amsterdam y de roma y de maastricht está muy muy claro lo que está poniendo en estos tratados que la constitución y europea tiene todo precedencia sobre las constituciones nacionales de crisis y tú todos sabemos lo fácil que es crear una crisis cualquiera creada por la gente del gobierno en este sentido no tenemos ni constitución ni bandera y por supuesto ni dinero y cuando un país deja de controlar su sistema monetario se convierte en esclavo y en este caso de una supranación que es la Comunidad Europea que por supuesto no trabaja para los intereses de España ni de los españoles por eso digo, en los últimos 600 años los planes no han cambiado siempre ha sido lo mismo, destrozar el concepto de Estado-Nación que nace por primera vez pasado en el tratado de cáncer de Florencia en 1439 y por supuesto el primer estado nación en Europa y la Francia con Luis diecio primero que por primera vez en la historia con Luis diecio primero el ser humano dejó de ser esclavo de los gobernantes empezó trabajando para él y ganar riqueza y enriquecerse y gracias a esto por primera vez en la historia nosotros los seres humanos empezamos a ganar los kilómetros cuadrados a naturaleza a través de progreso y ...que quieren impedir la gente que gobiernan destrozar el progreso y devolver el mundo a esa época donde nosotros, tuyo y, y los demás la dichosa masa sucia, así nos llaman David Rockefeller compañía ¿Masa sucia nos llaman? Nos llaman la masa sucia y los comidones inútiles es la palabra de, de Henry Kissinger es lo que somos o trabajas por intereses de una sociedad secreta cuyo objetivo es para el mundo y obviamente no puedes tratar de trabajar tanto para España como para el mundo en blanco una puerta abierta hacia lo desconocido aquí en Radio Nacional de España esta noche con Daniel Estulín contando tremenda cantidad de cosas Daniel, ¿sigues por ahí? estoy aquí todavía eh, yo no sé por dónde seguir el, el Club Bilderberg se reúnen hacen una serie de planes supongo que te, querrán tener controlado el petróleo Eh, las fuentes de energía, ¿verdad? Y lo que ahí sale es lo que luego va a ser lo el futuro y cómo se van a plantear eh, sus directrices los gobiernos de todo el mundo, ¿no? Fíjate, en, uh, en el año uh, 2002, cuando se reunieron en, uh, en Chantilly, uh, yo dije que al finales del 2007, es decir, cinco años, ¿vale? el petróleo iba a subir a 100 dólares a barril cuando estaba por aquella época 22 o 23 pues fíjate subió a 100 12 de enero 2008 uh, si estabas hablando de una predicción no está nada mal y luego en 2005 cuando se vinieron a Alemania yo dije que a medianos del año 2008 el petróleo subirá a 150 dólares a barril y subió justo a medianos de 2008 a 147 y medio en 2006 Cuando se vinieron en Canadá, en las afueras de Ottawa, el capital del país, hablaron del inminente desplome tanto financiero como inmobiliario en los Estados Unidos y en España. Y si la gente va a mi página web, danielestudium.com, y buscan... <coughs> desplome inmobiliario en el buscador, te salen los artículos donde explico exactamente cómo iba a suceder el desplome financiero inmobiliario en España. Estas son las cosas que van pensando y planificando. Otra vez, te tienes que entender uh, la causa y el, uh, y el resultado. El resultado es muy fácil. Tienes boom y ya uh, tienes un desplome financiero y la gente no tiene dinero, pierden en uh, trabajo y el país está en una depreciación. Pero el telón del fondo es talón energético. Hay dos fuentes de Uno es la energía nuclear, que es la mejor de todos. La más barata, la más limpia, la más segura. Lo que pasa, la gente que gobierna en el mundo pueden permitir nunca que ningún país pobre tenga acceso a energía nuclear, porque un país pobre, que sea Gabón o Nigeria, tenga acceso a energía nuclear, entonces de repente se encuentran que no necesitan préstamos financieros ni del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. En este caso, el Fondo Monetario como contrapunto no tiene a estos países de esclavos, hipotecados, como lo tienen por el caso de casos de Brasil entonces de repente tienes países pobres que se levantan solo y se montan solo en uh -huh. y esto es lo que la gente que gobierna el mundo no puede permitirse nunca por eso no pueden hablar ni permitir el acceso a energía nuclear aparte de energía nuclear, hay solo un fuente más de energía, esto es petróleo porque si tú estás hablando de energía eólica de, de paneles solares esto es Solo la gente absolutamente degenerada y subnormal, vamos, idiotas, decirlo de alguna forma, pueden hablar en serio de unas fuentes alternativas de energía y de calorías energéticas de, de sol o de aire cuando no hay nada comparable con energía nuclear en cuanto de <coughs> densidad energética y las calorías energéticas. Entonces hay solo tres, dos fuentes, o energía nuclear o energía. ...tienes petróleo... ...y como el telón de petróleo... ...y si nos están acabando el petróleo... ...de hecho Bill de Burgos del año 2005... ...ya estaban hablando que nos quedan unos 25... ...años de petróleo... ...y si este es el telón del fondo... Todo lo que tú y yo comemos, hacemos, viajamos, todo esto se hace o compramos con energía para comprar cualquier cosa que compramos en cualquier centro comercial, esto se hace con energía. Y hay solo un fuente barato energético ahora, y es petróleo. Pero como esto se acaba, la gente que gobierna en el mundo necesita de alguna forma hacerlo de tal forma que nosotros, la masa sucia, no gastamos su energía. Y por eso destrozando el mundo a propósito, repito, a propósito, hacen que nosotros perdemos nuestro dinero, nuestro valor, nuestras casas y de esta forma ellos salvaguardan sus fuentes energéticos. Por años 1995 <coughs> o 1996, yo vi en un informe de Club Builder alguna frase que por aquella época desafortunadamente no me llamó mucho la atención. La, la destrucción de la demanda, en inglés demand destruction. Ah, uh, Uh, por año 2002, hice muy amigos con un miembro importante del Banco Mundial. Le pregunté, ¿qué significa la destrucción de la demanda? Me dijo, ¿cómo se destruye la demanda? Y sin esperar la respuesta, me dijo, se destruye la demanda destrozando la economía mundial a propósito. Es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Tú te crees de verdad que David Rockefeller, todos los banqueros más importantes y supuestamente más inteligentes del mundo entero enterísimo en Estados Unidos iban prestando dinero a la gente que jamás iba a devolverlo con tipos de intereses cero con ninguna aportación o prestación de cero y en ese sentido sabiendo que jamás vas a devolverlo entonces tenemos que pensar que un taxista o un fontanero es más inteligente que David Rockefeller como no ese es el caso deberíamos de preguntarnos por qué estaban prestando dinero en miles de millones de dólares a la gente que jamás iban a pagarlo estás diciendo daniel que para provocar esta crisis así la gente no podía gastar y ellos preservaban su fuente de energía que es el petróleo Bueno eso es por un lado por otro lado recuerdo lo que pasó en, uh, en la, la gran depresión de veint 29 que no era ni gran ni depresión sí. era simplemente transferencia de la riqueza eso es lo que era transferencia de la riqueza si sí. le das dinero no es aire no evapora entonces va de un sitio al otro sabes cuando pasó esta gran supuesta depresión nosotros la masa sucia perdimos nuestro nuestros valores, nuestras casas, nuestras acciones, pero alguien con muchísimo dinero líquido vino por detrás de forma muy muy sutil y empezó recomprando las casas por piniques en vez de dólares Yeah. y se con el valor de nuestros bienes yeah. ¿entiendes? Yeah. y tardamos 30 años de entender quién era y ha sido mismísimo Milton Friedman que dijo que ha sido las grandes empresas como JP Morgan, uh, Loeb, uh, Rockefeller que vinieron, vinieron comprando lo que nosotros la masa sucia perdimos y esto se llama la gran depresión o mejor dicho transferencia de la riqueza Qué entonces cool. por un lado destrozas la economía mundial salvaguardando fuentes energéticos por llevar otro lado, vas recomprando y re haciéndose con los bienes nuestros ya, yeah. que curioso eh, Daniel, en un momento vamos a hablar de los Illuminati, donde quiero entretener mucho más pero eh, te escuchaba el otro día una entrevista que hablabas de Darfur Darfur, hay una increíble guerra, eh, perdido y imitado de un desierto, parece que no hay nada y sin embargo está ocurriendo algo increíble ahí, ¿verdad? en Darfur bueno, yo te digo una cosa uh, uh, yo no tengo mucho respeto por los periodistas uh, empoltrados no sé cómo se llama esa gente que van con ejército sí, sí. Pues eh, yo casi tengo más respeto por, por uno que coge el billete de avión basado de viaje Para ver lo que está pasando Yo estaba, cuando estaba investigando para mi libro, penúltimo libro Que se llama Los señores de las sombras Cuando yo estaba investigando <coughs> lo que estaba pasando en Darfur De hecho es un capítulo que explica todo lo que está pasando en África uh, Me fui a África con 29 mercenarios ex-servicios de espionaje, algunos de la KGB, algunos asesinos de su eh, Vamos, la, la gente mm, que han estado y saben hacerlo, y todos, ellos yo, armados hasta los dientes. ¿Sabes? T hasta los dientes. Fuimos a Darfur para ver lo que estaba pasando. Y te puedo decir una cosa, que la, el, los descubrimientos... <coughs> y uh, y uh, el libro es absolutamente demoniador. Cuento, explico cómo a uh, los... ONGs, los 35 ONGs más importantes del mundo en Darfur, que es como país, como perdona, como territorio es más grande que Francia porque Sudán de hecho es más grande que Europa Occidental de Portugal a, a Suecia ese es el tamaño de Sudán y Darfur es más grande que Francia y en el mapa parece como un pincelito muy muy pequeño uh -huh. entonces en el libro explico cómo los 35 ONGs más importantes del mundo trabajando con los gobiernos occidentales, están trabajando codo a codo con las más importantes empresas del mundo, tanto financieras como energéticas, como BP, por ejemplo, Halliburton, con el único objetivo de limpiar étnicamente a todos los negros que viven en esta zona, porque por debajo de sus pies, desafortunadamente para ellos, hay recursos energéticos. De hecho, Darfur tiene más petróleo enterrado que incluso muchos piensan que Radio Saudita. Y como estamos quedando sin fuentes energéticos, obviamente llegando a este fuente energético es muy importante y otra cosa que descubrimos en Darfur otra vez está hablando con armas grandes en mano, fósiles automáticos de mano es la única forma de estar ahí es las, las amistades de estos que que hay han durado generaciones los rusos y o a los americanos o los ingleses esto ya no existe de hecho hemos visto en, en como en Darfur a los americanos están filiándose con los ingleses realitas con, con chinos chinos con rusos rusos con franceses <coughs> y todo el mundo se pelea entre sí para hacerse con este último recurso energético que queda el único sitio en el mundo Pero todavía hay petróleo por explorar que es el caso de Darfur un caso absolutamente demoledor y por supuesto no hemos visto nada Y los medios de comunicación sí hemos visto mucho el uh, todo el de fútbol, de entrenamiento de gran hermano, de si Soroe gana Eurovisión o no. Eh, o sea, es decir, los medios de comunicación están ahí principalmente para entretener. Las noticias obviamente no tienen ninguna importancia porque la masa sucia nosotros. desafortunadamente, en mayoría de los casos, no somos capaces de entender ni estimulular. Ni digerir la información de, obviamente, interés público y tal Como, por ejemplo, la familia de Al Española puede seguir acudiendo a las reuniones del club Cuyos fundadores eran nazis, por ejemplo, que es el Club Bilderberg Ya, yeah. Daniel Stulin es nuestro invitado esta noche contando cosas tremendas e increíbles eh, En la segunda parte vamos a hablar de los Illuminati Ese otro grupo que las ha puesto de moda con esa película Los Illuminati, o Iluminados de Baviera, fue la secta más enigmática que la Alemania del siglo 18 supo fecundar. Su fundador, Adam Weishaupt, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Ingolstadt, nacido el 7 de febrero de 1748 y de familia judía, se convirtió al cristianismo e ingresó en el Colegio de los Jesuitas. En la biblioteca de su abuelo, comenzó a tomar contacto con los filósofos franceses y empezó a interesarse por la masonería y otras organizaciones similares. La primera reunión de los iluminados se dio la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1776, al sur de Alemania, en un bosque de Baviera. Los illuminati predicaban que el viejo orden mundial debía de ser sustituido por otro nuevo en el que los iluminados actuarían como mando supremo. Dicha soberanía propiciaría la conducción de la humanidad hacia una era nunca antes vista de paz y prosperidad racional. Eso equivalía a un gobierno mundial en el que cada hombre contara lo mismo que los demás y sin distinción de nacionalidad, oficio, credo o raza. Todos, excepto los propios iluminados encargados de regirlos. Weishab escribió, ¿cuál es en resumen nuestra finalidad? La felicidad de la raza humana. Cuando vemos cómo los merquinos, que son poderosos luchan contra los buenos que son débiles acude a nosotros la más elemental de las ideas debemos trabajar y luchar todos juntos estrechamente unidos para que de ese modo la fuerza esté del lado de los buenos pues una vez unidos ya nunca volverán a ser débiles estos son algunos de los datos de los Illuminati nuestro invitado tiene muchos más que contarnos Daniel, voy a tener que coger y atarte aquí al programa para que estés con otros muchas veces Pero en 10 minutos, los Illuminati, ¿quiénes son? ¿Qué es ese grupo? ¿Qué pretenden? Yo te puedo decir una cosa <coughs> Que eh, el Illuminati más famoso de todos los Illuminatis es el mismísimo Getty Uh, un íntimo amigo mío Acabo de publicar un libro en Estados Unidos uh, Basado en 10 años de sus investigaciones De archivos privados De gobierno de Bavaria Y él ha descubierto algo absolutamente revelador 1200 de 2000 nombres Hasta ahora desconocidos De todos los Illuminati en la historia Este señor ha descubierto 1200 de estos 2000 nombres Y uno de los nombres es Del famosísimo Getty Y de hecho otra cosa ha descubierto Una carta escrita por los fundadores de los Illuminati, donde dan permiso para abrir, digamos de una forma, un sucursal en los Estados Unidos, y este sucursal llegó a conocerse como Club 322, también tiene otro nombre, Skull and Bones Calavera y Huesos, cuyos miembros por supuesto eran John Kerry y George W. Bush, es decir el presidente de Estados Unidos era miembro secreto de una sociedad poderosísima que se llama Illuminati Uh -huh. ¿Y qué pretendían o qué pretenden esta sociedad, Daniel? Bueno, tú ten en cuenta que todos esos sociales como Bilderberg, la nobleza negra, CFR, uh, Commission on Treaderal Luego las fundaciones como uh, uh, Ford, Carnegie, uh, uh, Alfred P. Sloan y Sage Todas esas fundaciones tienen el mismo objetivo y trabajan, digamos de alguna forma, a medios Cada uno tiene su plan de ataque, pero todos trabajan como un equipo El plan no ha cambiado decir, a lo largo de la historia Porque Illuminati, mm, a Illuminati le montamos a 1776 la dobleza negra, 1204 Es decir, son mucho más antiguos que los Illuminati Y culto de Isis te Estamos hablando de cinco años, mil años de historia El plan no ha cambiado, de alguna forma a controlar el ser humano Ya yeah. Y siguen trabajando ahora mismo en la sombra Haciendo cosas y Nos manejan con el dinero y hacen lo que quieren Que queramos que hagan Bueno, no solo que nos manejan con dinero, sino lo que han hecho Es un trabajo absolutamente brutal es, Nos han convencido de lo que aparezca en el seriario de la noche, que sea Matías Pratt o Lario Pino o quien sea o en la portada del país, el mundo ABC o la razón, tiene que ser la noticia tiene que ser la verdad, porque cualquier otra cosa entonces tiene que ser la teoría de conspiración porque si de verdad las cosas fueran como yo estoy contando seguramente esto ellos seguirían argumentando, estaría entonces la portada de todos los de todos los, periódicos del país o del mundo y por supuesto sabemos que no es grandes medios de comunicación del mundo entero forman parte de las sociedades secretas y por los grandes medios de comunicación hay intereses no solo políticos sino también empresariales y todos cotizan en la bolsa todos están de alguna forma vinculados a empresas de armamento y por supuesto puedes destrozar a cualquiera de ellos manipulando precios y creando crisis y esto sabemos cómo se hace y de esa forma no hay ninguna manera Yeah. ni ninguna posibilidad que New York Times ni Washington Post <coughs> ni la revista Time nadie jamás saldría y pondría en la portada uh, las verdades como catatrales porque sería entonces ya la muerte seguro de este medio de comunicación yeah. te vamos a dejar enseguida porque vemos que estás un poquito mal de la garganta te vamos a entretener tres minutos yo más yo llevo 357 entrevistas de las últimas dos semanas Bien. sobre todo con la reunión de, de Grecia yo no tengo voz Pero sí quería hacer la entrevista tuya Porque el programa tuyo es muy importante Gracias, aguanta tres minutitos más En esa entrevista que hemos puesto Decía que los Illuminati Pretendían la felicidad de la raza humana ¿Cómo nos engañan, no? <risa> bueno, felicidad viene de muchas formas Una forma es esta caja Que todo el mundo tiene en El salón de su casa Que se llama televisión Otra forma de felicidad Es porque tienes drogas Y otra formas muchas De felicidades tienes la irrealidad Que te están vendiendo A través de tantas formas De, de entretenimiento Ya, increíble ¿Hay alguna relación entre los Illuminati y, y el Grupo Bilderberg? Bueno Otra vez, las personas que uh, Forman sobre toda parte Tengo que los Illuminati murieron uh, Poco tiempo, o sea de forma oficial ¿no? uh, Poco tiempo después de que se fundó el grupo uh, Porque se descubrieron Bavaria exactamente de quién era tiene que, des, des, uh, tiene que desaparecer de forma pública Y a uh, trabajar de forma clandestina Y se creó en todos los estados de Europa y por eso les digo Getty era uno de los Illuminati más famosos o más importantes otro era el profesor de música de Beethoven ahora mismo me acuerdo su nombre pero de todos modos tenemos lista de 1200 de estas personas que casi más. Ah, y por supuesto en Estados Unidos se creó una sociedad secreta que se llama Scala Bones uh, de Huesos cuyo presidente de los Estados Unidos George W. Bush es miembro de este grupo pues voy a decir que decir por supuesto sigue trabajando y sigue vigente a través de otras sociedades que se han convertido en uh, amenazas para la libertad del mundo entero. Ya, yeah. curioso lo que has dicho, que somos una masa sucia, y por terminar, eh, lo que pretenden, en esa sociedad del futuro no habrá clase media, solo sirvientes y gobernantes, evidentemente los gobernantes serían ellos, y nosotros seríamos la masa sucia, ¿no? Y esto también, por supuesto, está también tiene que estar con el concepto de estabilización, de volver al mundo de edad preindustrial, donde nosotros como esclavos trabajamos por un por ciento de población que gobernaba el mundo, nosotros trabajamos la tierra, morimos nuestros hijos, de los hijos de los hijos, trabajamos la tierra para la gente que básicamente no necesitaban ni sistema educativo ni nada, y por eso también, si miramos ahora mismo el sistema educativo que es una degradación humana, del concepto de hombre y bestia nitsiniana, lo estamos viendo ahora mismo los niños hoy día no tienen ningún principio no saben nada de nada porque todo su conocimiento está basado en un concepto arcaico uh, basado en uh, los estudios de Naciones Unidas que se llama, que se llama el... Uh, educación basado en el resultado lo que están vendiendo en España ahora mismo la única educación en el mundo entero que ha valido la pena a lo largo de la historia es la educación clásica, socrática y platónica, y esto por supuesto no puede permitir de ninguna forma la gente que gobierna en el mundo, porque entonces nosotros los seres humanos dejaríamos de ser la masa sucia y el ganado y empezaríamos de pensar como seres humanos, y esto ni Juan Luis Ebrillán, ni ninguna otra persona que acude a las reuniones del club pueden transmitirse porque a lo mejor nos daríamos cuenta que esta forma arcaica y absolutamente vieja de, de, del concepto de las familias viales de Europa ya no necesitamos un país supuestamente democrático, y liberal y libre que España les echaríamos a ellos y a todos los demás familias viales de Europa entera no sé, a lo mejor una isla donde pueden gobernar uno al otro durante una semana al año eh... Para terminar, en unos 30 segundos, ¿hay formas de defenderse de todo esto? Quizá la información, la cultura, ¿no, Daniel? Perdón, Digo, sí si hay formas de defendernos de estos grupos. Y te decía que a lo mejor la cultura, la educación, leer libros como los tuyos, informarnos. Yo te digo una cosa apagar la tele, es lo primero, lo más importante yo no tengo televisión, en mi vida he tenido televisión, en mi vida sabes y no creo que pienso o pierdo algo y desde luego soy mucho más que Matías Prato o Hilario Pino, y necesito cualquier otro periodista en la televisión, y por eso digo que apagar la tele, porque la tele es la mejor forma de manipular y de hipnotizar al ser humano, porque la televisión no es para darte a conocer y pensar, es para entretener y cuando uno está entretenido deja de pensar, y en ese sentido es el fin del mundo y por supuesto nosotros apagar la tele y ya empezaremos ganando la guerra Daniel, un placer, ha sido la primera vez que has estado en el programa, espero que no sea la última, te deseo lo mejor, mejorate esa garganta, gracias por tus informaciones, por tu trabajo y espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Oye, que espero que la gente lo han comprado mi último libro que se llama La historia definitiva del Club Bilderberg. Yo lo voy a comprar mañana, o sea que... <risa> Muchas gracias. Fuerte abrazo, si te quiere, gracias, gracias. esperemos verte pronto, ¿vale? Gracias. Hasta pronto. Chao. estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni cosa sea posible. Lo que después es una delición que dejo en vuestras manos. Ahí está la entrevista que hemos realizado con Daniel Estulín. Queríais que viniera Daniel Estulín al programa, queríais que habláramos con del verdadero Illuminati y este ha sido el primer capítulo, seguiremos haciéndolo, vamos a seguir de cerca esa historia, sobre todo tratando de descubrir quiénes son los personajes que dicen que controlan el mundo y fue hacer de las teorías de las conspiraciones que hay un montón por para decir. Tenemos un concurso en marcha, el teléfono abierto gratuito 900 137 137 por si queréis intervenir, tres premios ceremos esta noche a través de email espacio en blanco @rtve.es y a través de nuestra página web charlomistaso espacio en blanco www .es. Y ahora hacemos una misma pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y enseguida regresamos, en la segunda hora hay un montón de argumentos que queremos compartir con vosotros. Será aquí en Radio Nacional de España en El Espacio en Blanco. No os vayáis, enseguida regresamos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, seguimos, la segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha, estamos en directo, aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, con cantidad de llamadas preguntándonos por nuestro anterior invitado, Daniel Stulin, Eh, podéis entrar en, en su página web y ahí tendréis un montón de información y no será la primera vez que al, al programa va a ser uno de los habituales aquí en el Espacio en Blanco para que nos dé esas informaciones luego a vosotros, a cada uno de nosotros nos tocará contrastarlas pero por lo menos estamos informados esta segunda hora llega con numerosos invitados, con un montón de temas, de secciones y algunos de los mejores especialistas que hay por el mundo están aquí con nosotros en el Espacio en Blanco. Esta es una muestra. eric Fratini con su alto secreto, su sección que hemos llamado alto secreto. en esos minutos en los que desvelamos justo a nuestro invitado Eric Fratini algunos documentos secretos de cosas que no están muy claras y que han ido haciendo por ahí Buenas noches, Eric eh, Buenas noches, ¿qué tal? Uno eh, alucina cuando descubre esas cosas lo que hacen cómo lo hacen que socios son como aquello que hablábamos de los trabajos húmedos es que no se cortaron un pelo ¿eh? nada, bien. nada, nada nada, absolutamente nada además eh, eh, porque te, te parece todo como de película cuando ves este tipo de operaciones en las películas de Burn y todas estas... De, tú dices, uy, caray, qué, qué peliculero es todo esto Y luego cuando lees los documentos de todas las operaciones que sí. han hecho Y a toda la gente que han matado en el nombre de un ideal político, ¿no? De un estilo de vida, o de, un, o de una bandera, o de un escudo eh? Y dices, caray, con los servicios de inteligencia Es increíble Hoy nos pasa el término que hablaba de Al-Qaeda Sí, además, eh, dos documentos, te traigo dos documentos sorprendentes Uno está fechado el 25 de enero del 2001 a 8 meses del ataque del 11 de septiembre. Y el segundo está fechado el 6 de agosto del 2001, a 35 días del ataque del 11 de septiembre. El primer documento que te traigo es un documento del, del National Security Council, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, eh, bajo el gobierno de, de George Bush. ...donde está dirigido... ...está redactado por Richard Clark, ...que era consejero de... ...viceconsejero vice de Seguridad Nacional... ...está dirigido a Condolisa Rice... Mm. ...cuando era antes de ser secretaria de Estado... ...que ya era consejera de Seguridad Nacional... ...donde el documento eh, consta de, un, de tres páginas... ...y eh, Richard Clark recomienda... Eh, ...que nosotros urgentemente... ...la palabra urgentemente la subraya... ...dice, necesitamos tomar medidas e iniciativas para, eh, para eh, combatir contra las redes de Al Qaeda que se han eh, introducido en territorio estadounidense eh, esto como te digo, este es a ocho meses del ataque ¿eh? Eh, él dice, eh, Al Qaeda está siendo muy activo y está organizando cada vez fuerzas mayores para ser usadas eh, contra eh, nuestro propio territorio y contra nuestras fuerzas en Pakistán, Afganistán y los intereses de Estados Unidos en el norte de África y países del Golfo Pérsico Eh, bueno, eh, Richard Clarke hace todo un análisis de eh, hace un análisis de los atentados, por ejemplo, habla aquí del USS Cole, el famoso destructor que en, en Yemen le arrojaron una lancha bomba y que mataron a varios a varios eh, marineros del del USS Cole. Eh, aquí si te das cuenta, aparece una máscara negra, que vale, son vale. la, las famosas máscaras y pone Operational the Tide Remove and the Request to the CIA. Quiere decir detalles operacionales en esta máscara ha sido colocada para eh, para evitar que tú puedas tener acceso a detalles operacionales de la propia cia ves entonces el documento me lo indica eh, las recomendaciones que hace clark las magnitudes principalmente eh, eh, estamos eh, estamos a favor de un análisis de Chicken Little eh, Chicken Little es pequeño pollo es eh, pero es una frase que se utiliza para eh, cuando se requieren operaciones de suma emergencia se llaman Chicken Little estrategia, dice eh, intentar desactivar a posibles células de Al Qaeda que se hayan introducido en territorio americano nosotros necesitamos un presupuesto importante para esto el siguiente documento es curioso, mucho más curioso que la anterior este es del 6 de agosto del 2001 a 35 días del ataque del 11 de septiembre eh, está realizado eh, pone eh, lástima que la gente no lo pueda ver dice, solo para los ojos del presidente 6 de agosto del 2001 eh, en el documento que está fechado por el Consejo de Seguridad Nacional, de, por la Condolisa por Condolisa Wright eh, habla de el, un complot de Al Qaeda en el año 99 de, para atacar eh, objetivos en Canadá, objetivos canadienses y en la frontera de y en el aeropuerto de Los Ángeles atacar el aeropuerto de Los Ángeles lanzando posiblemente aviones contra el aeropuerto de Los Ángeles Dios mío, ¿sí? esto es del 6 de agosto del 2001, como te repito, 35 días del ataque, pero luego déjame que te diga Eh, dice, el FBI, alucinas, el FBI ha conducido aproximadamente 70 investigaciones abiertas en suelo estadounidense eh, contra eh, personas relacionadas con Bin Laden. La CIA y el FBI están investigando llamadas a nuestras embajadas... Eh, en las que dicen que un grupo de Bin Laden o de, o de supporters de Bin Laden, o sea, eh, eh, por él? sí eh, partidarios de seguidores de Bin Laden, estarían planeando ataques duros contra territorio estadounidense con explosivos. Qué curioso. hay quien dice Esto lo... es a 35 días del ataque del 11 de septiembre. Hay quien dice que lo sabía la CIA y otras eh, agencias secretas y lo dejaron que ocurriera porque era una forma de justificar luego todo lo que ha ocurrido. Bueno, esa es, es una de las polémicas que, que se ha hablado, incluso se, se destacó en la investigación que hubo en el Congreso, en la, el Comité de Actividades de Inteligencia en el Congreso después del ataque del 11 de septiembre. ¿no? Bueno, yo creo que principalmente lo que demostró el ataque del 11 de septiembre, lo que demostró el ataque del 11M en nuestro país, lo que destacó el, el ataque del 7J en Londres, es una falta absoluta de coordinación entre las fuerzas de seguridad Eh, que lo demostró la ineficaz y la ineptitud de la CIA y del FBI en España lo demostró la ineptitud y la ineficacia del Centro Nacional de Inteligencia la Guardia Civil, la Policía Nacional que no fue capaz de protegernos y en Inglaterra, está claro que fue el MI5, el MI6 y la División de antiterrorista de Scotland Yard que fueron unos ineficaces porque desgraciadamente sucedió en los tres países que las competencias entre las fuerzas de seguridad del Estado, entre las diferentes fuerzas de seguridad provocó errores dramáticos que llevaron a cabo porque si tú te analizas por ejemplo, muchas investigaciones después del 11M en nuestro país o por ejemplo, después del 11 de septiembre descubrirías que muchos eh, el ataque podía haber eh, evitado si las fuerzas de seguridad del Estado se hubieran puesto en coordinación entre ellas ¿Sí? Sí Sí, sí te lo dice el informe del 11-M y te lo dice el informe del 11 de septiembre, el informe del 7-J no se ha podido leer porque no es público, yeah. el, el, el ataque en, en Londres. Pero, Pero el bien. de aquí y el de... Y el de, y el de es decir, eh, yo siempre te he hablado contigo de que aquí, por ejemplo, miembros del 11, del 11-M... Eh, miembros de las células que habían sido detenidos y la Audiencia Nacional los había puesto en libertad y cuando quisieron volver a detenerlos porque había sido un error judicial, se habían escapado y volvieron a aparecer el 11 de septiembre algunos de ellos en el piso aleganés ya, yeah. sorprendente por falta de información pero bueno, así es como funciona eh, Obama dice que quizá el próximo peligro que tenemos en Europa es el terrorismo y que hay que andar con cuidado, ojalá se pongan de acuerdo Eh, ojalá que por lo menos que los 120 muertos que tuvimos aquí los 3.000 muertos de Estados Unidos y los 200 muertos ingleses por claro, lo menos esperemos que nunca más. que les sirva de ejemplo a nuestra fuerza de seguridad del Estado principalmente para evitar eso mm, aunque lo hace muy bien eh sí lo hace muy eh, bien, no es una crítica eh, nos vamos casi eh, los Pero, lo mío si sí era una crítica ¿eh? a lo, lo, vez, lo, mío, lo mío no lo mío si, sí, lo mío era una crítica bien. esperemos que aquello le haya servido porque bien. principalmente porque tú y yo Nuestras, nuestras familias van en trenes y aeropuertos. Sí, afortunado y desgraciadamente. Sí. El peligro está en todos los sitios. Erick, un placer. Voy a recordar tu página web... Eh, www.ericfratini.com ¿Cómo tal va el Laberinto del Agua ese? Eh, muy bien, estoy en tercera edición y sigo en por 10 semanas en la lista de más vendidos. Adhiro, y ahí sigo. Me alegro mucho. Dedícate a escribir cosas de esas, pero no olvides también descubrirnos todos estos documentos. Aquí estaré cada semana. Un placer, gracias. Un abrazo. 15, 12 15 en las Islas Canarias, Alto Secreto es uno de los ejemplos de las secciones que tenemos en el Espacio en Blanco, hay muchas anunciadas, dentro de poco empezaremos una con de Casaña, con Lorenzo Fernández, ya tenemos en marcha, con Sebastián Vázquez, con Manuel Carvallán, nuestro compañero, con Jaime Barrientos, eh, Guillermo Cacenave también tenemos otra sección, algunos de los mejores especialistas están aquí con nosotros en el Espacio en Blanco. Fran Contreras es otro ejemplo, esta es la sección Casas Encantadas, un ejemplo más de cosas que se están investigando con testimonios inéditos y el teléfono abierto sigue 900-137-137 con este nuevo caso donde nuestros compañeros dejamos estamos aquí anuncia que entramos en esa nueva sección que ha lanzado el espacio en blanco un recorrido por la historia de los casos más misteriosos de este y otros países, eh, con pruebas, con testimonios de las personas que han estado allí, con investigadores, psicofonías, todo el amplio universo del misterio preparado, condensado en esta sección con franco Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Saludar a Trinidad Borras, nuestra técnico compañera en Málaga, que dice que está en su salsa, que no le da miedo esto, pero te digo, Trini, que me estás escuchando yo no tengo la culpa de lo que te pase después, si tienes miedo, ¿vale? Aquí eh, tenemos espectros, ¿eh? es otra historia que contar ¿Lo podemos contar? Bueno, vamos a esperar un poco Pero vamos, que hay historia de fantasmas en Radio Nacional en Málaga Te lo, te lo aseguro Bien, bien, bien, pues lo investigaremos Tenemos ya una lista de espera de casos para investigar En Radio Televisión Española también tiene lo suyo Nos han encargado de hacer una cosita por ahí y e iremos diciendo Pero hoy nos vamos al Museo Al-Yusuf de Cáceres, un lugar que era conocida como la Casa de la Muerte, ¿no? ponemos un poco en situación. La Casa de la Muerte, Museo Al-Yusuf, bueno, conocido también como el embrujado Museo Árabe de los Muertos, ¿no? Un edificio, un enclave diferente a cualquier otro, ubicado en Cáceres, susurros y voces de origen desconocido, una figura de una mujer vagando por pasillos y estancias, cambios, drásticos cambios de temperatura nimofonías sonidos que no existen estos son algunos de los de los hechos de las manifestaciones que, que vienen produciéndose en la casa conocida como la casa de la muerte ¿no? y esta noche en espacio en blanco vamos a abrir las puertas de ese museo a Yusuf olvidado condenado al destierro del silencio para, para rescatar del olvido el rosario de manifestaciones o es que, que allí tuvieron lugar y que siguen teniendo lugar espera, espera un segundito es muy curioso eh, por qué en todos los casos cuando uno está investigando y va a pasar algo, cambia la temperatura hay alguna explicación, porque además es un cambio de temperatura brusco se te pone la carne de gallina el frío se te mete en los huesos y en el alma ¿por qué? ¿Hay alguna no, explicación no, no, para esto? Los, los expertos en parapsicología, y cuando digo expertos no, no son parapsicólogos, sino, sino físicos y químicos que han, que han ido a casas encantadas a investigar este tipo de casuística, Miguel, afirman que siempre que se vaya a producir una manifestación física, una psicoquinesis espontánea recurrente, potres, un movimiento de objetos, parece que sea lo que sea el fenómeno, su origen o naturaleza da igual, absorbe energía y esa energía nosotros la, la sentimos o, o, o en, en ese cambio de descenso de temperaturas, ¿no? Parece que el frío es una de las pautas para estar alerta antes de contemplar lo imposible, pero no hay una razón al uso. Ya, un denominador común cuando van a presentarse esos fenómenos ocurre en todos los casos que, se han, que nosotros hemos estado presentes, por lo menos se han investigado. Al Yusuf de Cáceres, sigue contámonos. Bueno, en, en, en la Sigue, empinada... perdón, ¿Sigue siendo museo en la actualidad? Sí, sí, sí. ahí Está en, en, en la empinada calle Cuesta del Marqués número 4, en las inmediaciones de la Plaza de San Jorge, en la Monumental Cáceres, como te decía. Cáceres. Ahí se encuentra el, el viejo caserón de dos plantas y, y ladrillo ocre, que desde el año 1974 es la sede de, de, de este museo, que es una muestra única del arte y la arquitectura musulmana, con patio jardín, con un aljibe, con una cripta, y con una serie de fenómenos inexplicables desde tiempos inmemoriables. Ángel de la Torre, su propietario, nos contaba así, o contaba así, grabadora en ristre, cómo empezó todo allá por los años años 80. Miguel, le escuchamos. En los años 80, ya en la casa de arriba vivían mis tíos, que tuvieron que abandonarla debido a los fenómenos que ocurrían, que movían los objetos, que se, se, se movían las camas y abrían y cerraban las zonas y las puertas de los armarios jugando al ajedrez una partida con un amigo mío escuchamos claramente como algo se nos acercaba con unas pizadas clarísimas, sonaba así una acercándose hacia el otro entonces los dos echamos a morir. ¿Testimonio recogido hace cuánto tiempo, Fran? hace tan solo 6 o 7 meses. Curioso, así empezaba la historia. Ellos vivían en esa en eh, el museo eh, actualmente, actualmente casa eh, anteriormente. Exacto, era era un, una vivienda que curiosamente cuando ellos reforman y hacen un macabro un descubrimiento del cual ahora hablaremos comienzan a, a sucederse los fenómenos eh, habituales en estos lugares embrujados o encantados ¿no? objetos que parecen movidos como por manos invisibles como si tuvieran vida propia pasos pausados o contundentes que siempre realizan el, el mismo recorrido y se acercan hasta los testigos manos invisibles que les acarician Eh, eh, golpes eh, empujones a los propios inquilinos armarios y mesas que, que, que tiemblan por una fuerza bueno, invisible, desconocida la verdad es que el rosario de fenómenos que hay en el Museo de Yusuf en la Casa de la Muerte de Cáceres es, es iner, inigualable con, con, con otros episodios en, en una comparativa ¿no? una serie de fenómenos que parece que cogen más virulencia Miguel cuando mmm, hacen la reforma, como te decía, hace dos décadas para habilitar este inmueble como, como museo y Ángel de la Torre descubre en, en, en una cripta un baúl un baúl con huesos y unas monedas con huesos y monedas y es a raíz de ese momento cuando parece que aumenta esta extraña fenomenología, es cuando empiezan a, a, a presenciarla a, a observar la figura de una mujer ataviada con, con ropajes de, de tiempos musulmanes paseando que no les miraba ni se dirigía a ellos siempre haciendo el mismo recorrido y es cuando empiezan a, a, a ver que hay algo más en, en, en ese inmueble ...cuya planta de arriba hoy actual, en la actualidad está deshabitada... ...solamente se puede visitar la parte de abajo... ...un lugar marcado por la por la muerte además... ...según la tradición popular... Eh, ...ese enclave había sido el, el, el lugar... ...donde se habían sucedido diferentes crímenes y asesinatos... ...eso es lo que afirma o lo, y lo que pude recoger... ...tanto para casas encantadas como para fantasmas de edad... Eh, eh, ...la tradición popular... Un lugar donde los crímenes y los asesinatos cometidos en otra época Supuestamente parecen seguir marcando el día a día de los de los inquilinos Los fenómenos a día de hoy, Miguel, continúan, continúan Siguen ¿eh? sucediendo fenómenos Continúan, sí, si quieres escuchamos a Ángel de la Torre como nos lo, nos lo narraba vale. Una noche estando dormido, eh, noté como rodeaba mi colchón y se pararon al lado mío de segundo y volvieron a marcharse por ahí apagamos las velas llegan al día siguiente y están encendidas pero claro, ya nosotros las apagamos a conciencia y, y, y, y, y llegamos al día siguiente increíble vuelven a estar encendidas por eso lo que contaba, ¿eh? bueno, incluso hasta peligroso, porque Ángel de la Torre me decía que tenían un serio problema, primero, ninguno de los de las personas que allí trabajan quieren quieren estar solas es decir, los guardas de seguridad que tienen los vigiantes, tienen guardias de seguridad y los propios empleados, incluyendo su mujer que permanece en, en el Museo de Yusuf muchas horas, saben o han aprendido a convivir con algo que hay ahí invisible, que se manifiesta en determinadas ocasiones y han aprendido a convivir con ese miedo a lo, a lo irracional y sobre todo algo peligroso. Ellos tienen muchas velas por los pasillos, por las estancias que encienden para hacer un viaje más agradable al, al, a la persona que acude hasta allí. Mm. Las apagan cuando cierran el, el establecimiento, el, el museo, y por la mañana cuando abren están absolutamente todas encendidas. Qué bueno. con, un, con un peligro físico para ellos, y así me lo decía y me lo narraba porque se puede producir un incendio no deja de ser romántico el espectro o los espectros que hayan en el Museo de Yusuf ¿no? qué curioso, tú crees que nos vamos ya terminamos eh, se nos acaba el tiempo, tú crees que nos dejarían hacer un programa desde ese piso de arriba en, cu en cuanto se lo pidamos solamente tenemos que llamarles y Ángel de la Torre gustoso se prestará a que hagamos una emisión en directo desde allí con... no y además es, está, está pendiente porque la realidad y las preguntas son que las de siempre Miguel, eh, ante qué clase de fenómenos nos encontramos y sobre todo en este episodio en la casa de la muerte de Al Jusuf si existe algún tipo de relación entre los crímenes tradicionales entre el hallazgo de, del baúl durante la reforma y las manifestaciones presuntamente el más allá, que, que tienen lugar desde hace más de dos décadas, ¿no? Hay un pendiente una investigación en, en Al-Yusuf. Nos bueno, vamos a poner con ella. Nos llevamos a Trinidad Borràs y a Sané, nuestro técnico aquí en Madrid, y nos vamos todos a hacer esa investigación. Y Juan, y a Juan, que no hay que olvidarle también. Juan se apunta. Gracias. Seguimos paseando por este mundo del misterio la semana que viene te veo nos podemos sentir con otro caso nuevo buenas noches una ventana abierta hacia otros universos espacio en blanco en radio nacional de España con Miguel Blanco Sentí, a lo mejor olvidarse no es tan mala idea. Vete a casa, ya lo entenderás. ¿Cómo te sentirías si perdieras al gran apoyo de tu vida? Esta es la pregunta que se hace Anne, protagonista de Presencias Extrañas. Un thriller que narra la historia de esta adolescente que tras abandonar un centro psiquiátrico después de un intento de suicidio por la muerte de su madre, se reencontrará con su hermana con quien investigará las circunstancias que rodean la misteriosa y prematura muerte de su madre. Alex, te he echado muchísimo de menos. Supongo que ya habrás visto a la nueva novia de papá. Estoy contentísima de que hayas vuelto. Espero que puedas quedarte. Ana, lo siento. Tenía que haberte contado lo de Rachel. ¿Cuándo se instaló aquí? Hace un mes. Le ayuda a superarlo. Tres veces por noche. La nueva novia de su padre, Rachel Que se ha mudado a vivir con ellos Casualmente fue la enfermera de su madre Rachel parece al principio tener una actitud amistosa Pero poco a poco sacará su lado más oscuro Escucha, ya sé que toca que odies a la nueva novia de tu padre Pero me encantaría que nos lleváramos bien ¡Llegas tarde! Alex, ¿ha pasado algo? ¿El que he tenido un sueño Eran unos niños Creo que quieren avisarnos de algo A su hija se le ha metido en la cabeza Que su novia asesinó a la familia Para la que trabajaba antes El disgusto de Anne pronto se transformará en horror Al aparecerse en el, el fantasma de su madre Clamando venganza y señalando a Rachel con dedo acusador Cuando su padre se niega a escuchar sus advertencias Anne y su hermana Alice Investigan el dudoso pasado de Rachel Tenemos que averiguar quién es realmente Rachel Summers quiero que te plantees si estás preparada para formar parte de esta familia sabes Ana así las cosas no van a irnos bien este film de terror remake de la película coreana dos hermanas promete mantener a los espectadores pegados a las butacas donde pasará miedo de principio a fin de los productores de The Ring, presencias extrañas llegará a nuestras pantallas el próximo viernes 29 de mayo. Y recuerden que cuando todo va mal, aún puede ir peor. Tú eres la siguiente. Creía que era un sueño, pero no lo era. Mira. Ahora sí que tengo miedo. Ay, Anita. No voy a permitir que estropees lo que es mío. 2 y 29 en las Islas Canarias seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, habiendo dado un poco de información sobre los estrenos de cine una nueva sección también del Espacio en Blanco y ahora nos vamos una especie de homenaje a otro compañero, Javier Sierra eh, y la Dama Azul dentro de poco va a haber un homenaje donde se va a reunir un montón de gente esta es la información y sirva desde nuestro punto de vista como homenaje y reconocimiento a su trabajo Una muy curioso que de vez en cuando nos ha contado aquí en nuestro programa Javier Sierra de una monja perdida en un pueblo en Castilla y que de repente aparecía los indios en el otro lado del Atlántico y los evangelizó y cuando llegaron los conquistadores españoles estos indios indígenas le hablaban de una extraña mujer vestida de azul y nos vamos hasta ese pueblo donde estaba esa monja, Ágreda y Jesús Manuel Alonso, su alcalde, está ahí al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, por aquí estamos, por Ágreda. Por Ágreda. Qué sitio tan curioso, ¿verdad? Sí, es un sitio que está muy bien ubicado. Sí, ahí en en mitad de tanto... camino de... Del norte, del sur, ¿verdad? Son en crucejada, digamos, de caminos. Eh, estamos a muy poca distancia de Madrid, de Barcelona, de Pamplona, de Logroño. ¿De Zaragoza? De Zaragoza, y tenemos un bello, un enclave natural privilegiado y un bello paisaje. Ajá. Yo pasaba por allí mucho, cuando venía de viaje del de, de norte, montones de veces, y siempre me preguntaba... Decía, ¿qué pueblo tan curioso hay? aquel qué...? Eh, y ahora se va a hacer mucho más famoso porque de repente habéis hecho que se hermane, no con un, con un pueblo, yo creo que debe ser el primero en la historia de la humanidad, sino con todo un estado. Sí señor, nos ¿Cómo? hemos hermanado con, con todo un estado, con el estado de Nuevo México, un estado norteamericano de Estados Unidos y también con una estrella política como es el gobernador Bill Richardson. ¿Y eso cómo ha sido? pues Lucio cuando vino aquí Javier Sierra a presentar su libro La dama azul en la cena no sé si fue no sé si fuera periodista de Ágreda quien sugirió que pudiésemos hacer un hermanamiento con, con alguna ciudad de Nuevo México eh, esa idea la captamos rápidamente el equipo de gobierno Y aunque pudiese parecer un poco utópica, porque hay que recordar que Nuevo México está nada más ni nada menos que a 10.000 kilómetros de distancia. Uh -huh. eh, eh, es mucha distancia la que uno separa, pues sin embargo decidimos eh, hacer esa idea realidad. Con Todo. lo cual nos pusimos a trabajar, eh, contactamos eh, con el gobierno de Nuevo México, y cuál fue nuestra um, sorpresa que esa propuesta inicial... ...de hermanamiento con alguna ciudad de Nuevo México... en eh, ...recibimos la respuesta por parte del ministro de Cultura... ...de señor Stuart Asman... ...que le había indicado el gobernador, señor Bill Richardson... ...que quería hermanarse eh, con Ágreda... ...pero no con una ciudad en concreto ...ni con Santa Fe, ni con Apulcarque... ...sino que quería extender ese hermanamiento... ...a la totalidad del Estado americano. ¿Y eso por qué? Pues porque realmente el señor Bill Richardson... ...estaba impactado por la figura de la dama azul... Uh, Leiden Blue, le llaman allí, y consideró que era propio, puesto que no había una ciudad concreta donde ya hubiese estado realizando esa labor evangelizadora, sino que era un tanto dispersa uh -huh. por el Estado, pues decidió que el hermanamiento debía ser con la totalidad del Estado, y ello, y ello evidentemente pues nos llenó a nosotros de una gran satisfacción. ya ¿Ha venido un americano del Estado de Nuevo México al pueblo para verlo o...? No, hasta el momento no han venido, eh, tienen el compromiso eh, de venir Evidentemente el señor Richardson, que es un político de gran prestigio en Norteamérica eh, Tiene su tiempo muy limitado, mm. pero sí que tenemos la esperanza de que en breve, en estos años, pues nos haga una visita a la Villa de Agra Ya, y debe ser la primera vez que ocurre ¿no? Que un pobrecito perdido ahí en Soria, de repente se hermana con todo un Estado Debe ser la primera vez en la historia Sí, yo creo que por las noticias que yo tengo, eh, somos récord Guinness y somos el primer eh, pueblo, cuando menos el primer pueblo español, que se hermanan con la totalidad de un Estado. Así que es cierto que ha habido muchísimos hermanamientos en la historia de España con distintas poblaciones, con distintas ciudades, o entre distintas ciudades y poblaciones, pero con la totalidad de un Estado yo creo que somos, eh, en este caso, por el momento, el único supuesto que existe sí. en el planeta Tierra. ¿Y qué dice la gente del pueblo, Jesús Manuel? Pues viene eh, la, la calle, gente... Bien, ¿sí? no, hay que recordar que el grupo de la oposición le parecía que era una idea... Un tanto desmesurada, creo que se calificaba como una propuesta desmedida y desproporcionada uh -huh. eh, Nosotros, eh, el equipo de gobierno, decidimos que teníamos que impulsarla, que llevarla adelante Y la gente, pues eh, sobre todo cuando vinimos de Nuevo México y cuando vio todo lo que habíamos hecho Los contactos que habíamos generado y vio que eso había, se había convertido en una auténtica realidad Pues yo creo que están muy entusiasmados, que les eh, ilusiona esta idea, este proyecto Y por supuesto que la apoyan eh, de forma total y unánime ya. y la gente ve te digo el pueblo la, la del pueblo ya no la que anda por ahí los paisanos y cuando te encuentran por la calle te dicen algo Sí, bueno, pues se eh, preguntan si van a venir porque el señor Bill Rechazón en el discurso de eh, de la de la firma del acuerdo, eh, yo le ofrecí, eh, le dije que iba a tener atrevimiento de pedirle que viene, fuese el pregonero de las eh, futuras fiestas patronales, sí. que se van a celebrar precisamente a partir del 10 de junio, uh -huh. él me dijo que quería lo posible, entonces la gente quería, le hubiese gustado, que lo hubiese sido nuestro pregonero este año, pero bueno, no ha podido ser, esperemos que en el futuro... Futuro, eh, ...lo sea... ...y que pueda venir a visitarnos... La, la, que, ...la que estáis liando... ...imagínate que llegue Bill Richardson... ...a dar el pregón del pueblo... ...qué increíble... ¿eh? ...vaya ejemplo... <ríe> ...pues sería fantástico... ...todos luego... ...pregunta... ...con doble sentido... ...¿qué sabes tú de la Lama Azul?... ...¿qué sabías antes de que... ...Javier Sierra... ...se presentara por allí para... contar la historia... ...y hacer una eh, foto... Pues, ...eh... ...la Lama Azul... ...la Venerable Madre... ...como... En, ...aquí la... ...conocemos... ...realmente que queda un personaje... ...muy admirado... ...porque... No deja de ser un personaje con gran peso histórico en el momento histórico que le tocó vivir. Eh, fue eh, consejera de, de Felipe IV. De hecho, creo que son unas 600, 613 cartas las que se intercambiaron, la monja y el, y el rey. Eh, por tanto, influyó en, en sus decisiones políticas. En las decisiones que tenía que tomar Felipe IV, sabíamos que efectivamente había influido en la destitución del conde Duque de Olivares por el, el, el conde eh, por Luis de Haro, sí. eh, sabíamos que evidentemente había sido una monja con una gran influencia, sabíamos que eh, había escrito una gran obra como la mística Ciudad de Dios... ...que era una obra revolucionaria para su época... ...y que incluso yo le tuvo que hacer pasar por la el Tribunal de la Santa Inquisición... ...que lo superó en sus distintas eh, ocasiones... ...sabíamos que era una monja que estaba muy preparada... ...que era muy culta para la época que quizás se opuso... ...esa sociedad eh, excesivamente machista... ...y yo le llevó a pasar también por el Tribunal de la Inquisición... Eh, ...pero eh, realmente no teníamos quizá... Eh, ...la concepción de lo grande, de lo universal... Era, ...y cuando hemos ido allí a Estados Unidos hemos visto que realmente la gente le sigue, eh, se le admira que su obra La Mística Ciudad de Dios se eh, estudia en diversas universidades americanas y sabiendo de la importancia de la gran figura histórica, universalidad, de la gran personalidad eh, como religiosa, como culta y como eh, influenciadora, digamos, en la política nacional... Teniendo ese concepto claro, sin embargo, quizás no tenemos muy claro la gran universalidad, sí. la gran influencia que tiene Sor María Jesús a nivel mundial y que creo que gracias a la labor también de la obra de Javier Sierra va a ser más conocida es más conocida y eh, yo evidentemente mmm, por eh, efecto colateral va a suponer que muchísima gente de este país, del mundo, eh, conozca, agreda y puede situar... Área en el mapa, como digo también, gracias a la influencia y a la extraordinaria labor que está haciendo eh, Javier Sierra con su obra, la dama Azul, y también por el gran entusiasmo, por el gran compromiso y por eh, todo lo que él está haciendo por Área. y por ello hemos decidido tomar la, tomar la decisión de nombrarle como hijo eh, adoptivo de la Villa de deÁrea, porque en estos momentos, sin discusión, es el mejor embajador. ...que Agreda tiene en el mundo. Ahora nos cuentas esa noticia. que, solo quería preguntarte, que ahora ¿dónde está la Dama Azul? ¿Se la puede visitar ahí en Agreda? Sí, la Dama Azul, su cuerpo incorrupto... ...yace en la propia iglesia eh, del convento. Yo, precisamente, estuve el, el domingo pasado... Eh, uh -huh. ...escuchando un concierto que se celebran... Eh, a consecuencia de la conmemoración del 375 aniversario de la construcción del convento eh, fui con mi novia y pudimos ver eh, le enseñé cómo se puede ver la mano en el ataúd de cristal que está allí en la iglesia se, se ve incluso la mano uh -huh. eh, incorrupta, el cuerpo está allí en presente uh -huh. si le pueden se a cualquier persona que vaya a verlo Sí, se puede ver directamente, no está en el museo, sino que está en la propia iglesia, por lo tanto la iglesia está abierta creo que por lo menos unas 14 horas al día los visitantes pueden directamente verla allí en su ataúd. Ya Perfecto. el museo es más restringido, tienen un horario de acceso, sí. e incluso se pasa con un guía, uh -huh. pero a la monja en, en, cuyo cuerpo incorrupto está allí presente en la propia iglesia. Perfecto, ¿nos lo vas a enseñar si vamos a Ágredo? Por supuesto, sería un placer para nosotros que vinieses y desde este mismo momento quedáis eh, invitados. Cosa que diferente. De... También si podéis el día 30 de... De mayo lo vamos a intentar, cosas que te agradecemos. Y esa es la fecha, 30 de mayo, va a haber una, un acto en el que a Javier Sierra, nuestro compañero, lo vais a hacer hijo adoptivo de Ágreda, ¿verdad? Sí, como te digo, eh, el equipo de gobierno tenía la conciencia de que Javier es una persona que sentía Ágreda, que estaba haciendo mucho por Ágreda y por ello el pueblo de Agra tenía que corresponderle y por ello el equipo de gobierno propuso nombrarle hijo adoptivo. Eh, creo que es justo y merecido este reconocimiento. Y el día 30 pues vamos a intentar hacer eh, un acto que creo que va a ser eh, un éxito porque está eh, confirmada la asistencia de importantes personalidades, no solamente del mundo político, sino del mundo también de la cultura. A nivel eh, político contamos con la presencia... Eh, ...por ejemplo de la ex ministra de Cultura eh, Carmen Cargo... ...con la que he hablado esta mañana personalmente... ...y me ha confirmado su asistencia... ...también por ejemplo eh, políticos de la tierra de Javier Sierra... ...como el consejero de la presidencia del gobierno de Aragón... ...o el propio alcalde de Teruel... Eh, ...también eh, directores generales tanto del Ministerio de, de Asuntos Exteriores... ...como del Ministerio de Cultura y como también, como digo, importantes personalidades del mundo de la cultura y del mundo de, del periodismo. Por lo tanto, Javier eh, ha sido capaz de atraer a todas estas personalidades y va a estar muy bien arrombado y, por tanto, el pueblo de Ágreda Quiera ser eh, un acto, eh, como digo, acorde a su compromiso, a su categoría y a la vinculación eh, que Javier Sierra tiene con, con su pueblo, a partir de ahora con Ágreda. Sin duda Javier Sierra se lo merece y Ágreda y la historia de la dama azul también. Eh, Jesús Manuel, muchas gracias, enhorabuena. Eh, enhorabuena también por la idea de ese hermanamiento y que agreda y la dama se conozcan todo el mundo que es lo que se está consiguiendo la estáis, la estáis liando buena <risa> eso, de eso se trata <risa> un fuerte abrazo, espero verte, si no necesitas en cualquier otro momento para ir a ver a, a la monja, a la dama azul ¿vale? muchísimas gracias, eh, quedáis invitados y por supuesto eh, también toda tu audiencia un fuerte abrazo, hasta prontito hasta pronto espacio en blanco tu cita con lo desconocido en Radio Nacional de España con Miguel Blanco Espacio en Blanco una puerta abierta hacia otros mundos en Radio Nacional de España con Miguel Blanco viajera de ese programa del espacio en blanco nos lleva por diferentes lugares una de nuestras secciones que estamos tratando de conocer es el país cátaro con Guillermo casenave una persona que vive allí músico de la nueva era y un colega y amigo del programa buenas noches Guillermo Hola. sí hola Miguel cómo estás Bien, ¿y tú ¿No estaba escondido en el país cátaro en alguna bruta sí. en alguna cueva estás <risa> estuve estuve estuve hace hace muy poco estuve incluso en Lourdes sí sí Eh, estuve recorriendo bastante, cruzando los Pirineos cuatro veces Y, y recorriendo lugares muy especiales No solamente el, el lugar típico donde eh, se va, donde hay las curaciones y todo esto Sino donde Bernadette Lourdes, la, la famosa vidente Iba a unas, a unas cuevas ella, especiales para curarse Aunque no es dentro del país cátaro, pero está muy cerca Y hay un okay. también por allí Y ha en Zaragoza con un éxito tremendo de gente, ¿no? Y de público y de crítica, que dicen? Por suerte, muy bien, ha sido todo aquí en la estación del AVE, aquí en Delicias, en Zaragoza, es un, un ambiente fabuloso, una gente majísima allá, Tocando en directo y el día 15 vuelvo a dar una charla sobre el país cátaro precisamente Bien, pues prepárate que vienes con nosotros a Valencia y a otros lugares a tocar un poquito de música de esa tuya especial Qué muy bien No te he dicho, por eso es una sorpresa Bueno, ¿dónde nos vamos a hoy? Eh, hablar de un personaje, espera, es de Foix, vaya hombre ¿no? Correcto, Esclarmonda, que en realidad es en occitano, pero quiere decir que es clara al mundo, ¿no? Y de ahí es curioso este nombre porque eh, esa luminosidad que intentaron sus padres eh, transmitir a esa, a esa niña eh, que se llamó Esclarmonda, pues tiene mucho que ver con el nombre que luego se adoptó en, en todos los idiomas, el nombre Clara o el nombre Claire en francés o Claire en inglés y bien eh, viene de ahí delarmondda de, de Foa la famosa guardiana del Grial y este esta mujer este personaje quién era que dónde vivía además eh, en esa zona eh, del eh, país cátarón exactamente vivía en foi de muy cerca de, de monsegur donde un castillo eh, que mmm, ordenó construir eh, su gran amado y amante el conde de Foa o, o Gastón de Fedes que era eh, no sólo eh, digamos eh, dueño prácticamente desde Andorra, a la zona de Andorra, de los Pirineos... ...hasta llegar al condado de Foa... Eh, ...Gastón de Feb eh, se enamoró... ...de, de, de esta chica... Mm, ...tan joven... ...y, y, y fue a, a buscarla allí... ...a Foa formó pareja con ella... Y, um, y construyó este castillo para ella y, y ella pues eh, tenía un vínculo muy grande porque el castillo de Montsegur uh, fue um, prácticamente construido por iniciativa de ella y, y se dice que, um, que Esclarmonda era quien realmente tenía la llave de acceso al Grial físico, la verdadera guardiana, la verdadera custodia del Grial. ¿Y dónde viene esa historia, Guirón? Bueno, los cátaros eh, depositaron toda su confianza en ella porque al construir Monsegur el, el castillo y al mantener esa fortaleza donde ellos su, guardaban perdón sus tesoros más eh, preciados, eh, ella fue de alguna manera designada como la guardiana la guardiana de ese castillo y la que realmente bueno, era como quien tenía eh, el acceso a la llave de la caja fuerte, sería algo así, ¿no? Y, eh, y entonces pues todo el mundo eh, ya en aquellos tiempos lo comentaba, los cátaros en ningún momento lo negaron, sino todo lo contrario, sino eh, decían que es Clarmonda, que era la que traía, la que, la que traería claridad al mundo, eh, era la verdadera guardiana, la verdadera custodia, la única persona eh, que conocía de verdad y que sabría qué se harían con todos los tesoros más importantes que, que preservaban los cátaros, entre ellos el, el santo grial. ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del siglo 13 y XIII, um, antes de mediados de, de 1200, estamos uh -huh. hablando de 1200, entre 1200, uh, bueno, comienzos del, del siglo 13 uh -huh. aproximadamente 1210, 1212, uh -huh. ...y eh, de allí en adelante... Eh, ...y es curioso que fuera una mujer... ...la que designaran los propios cátaros... ...como guardiana del santo brial... ...casi nada, ¿no?... ...exactamente, esta, esta observación que haces Miguel... ...es muy importante a mi entender... ...porque, eh, bueno, los, los cátaros en ese sentido... ...pues eh, no, de, en ningún momento... Eh, eh, ...consideraban no solo el inferior... ...sino que consideraban a la mujer que era superior... En, en muchísimas cosas al hombre y abogaban por eh, que hubiera más sacerdotisas que sacerdotes, por el hecho, digamos, de, de todo lo que ellos consideraban que era y que es eh, la energía femenina. En todo ello eh, está claro que los cátaros estaban mucho más acordes a lo que eran las culturas orientales, eh, hinduistas, que a lo que um, luego ocurrió y ya empezaba a ocurrir y había ocurrido antes en Occidente. Uh -huh. eh, no llevaban, no seguían las corrientes de la iglesia, eh, digamos, ortodoxa. Eh, ¿Hasta cuándo vivió y qué pasó con el Grial y el castillo sigue en pie? Exacto, el castillo sigue en pie de ruido sin sin techo, bueno, es un castillo poco atractivo desde el punto de vista físico, digamos, es más, todo lo que simboliza hay castillos muchísimo más bonitos fáciles de acceder pero monsegur tiene aquello tiene esa vibración tiene esa energía tiene todo aquello que realmente atrapa todo aquello que nos conecta con con esas energías no no es un castillo llamémosle fashion pero eso el es el castillo digamos no en mayúsculas mm. y um, bueno eh, luego de la, de la caída de montsegur eh, bueno siempre hay una hay una leyenda sobre el, sobre eslarondada que al morir ella reencarnó en un ave en, en un ave, ¿no? o sea que no, no reencarnarían más eh, en, en lo físico como ser humano y que bueno, los cátaros escondieron todos sus reliquias y sus tesoros en su montaña sagrada, en el pico Furcat, muy cerca de, de Montsegur y que lo que la Inquisición quiso lograr, pudo lograrlo en muchos otros lugares en el sentido de, de robar, de despojar a muchísimas personas de, de los tesoros de las tierras, pero realmente lo que significaba el verdadero tesoro cátaro nunca pudieron dar con ello, ni ni, ni la Inquisición, ni Hitler, ni ni, ni todos los, los grandes buscadores de, de tesoros materiales, es algo que quedó allí y allí está. claramonda de Juan se convirtió en un pájaro y siguió volando y el tesoro cátaro sigue estando ahí afortunadamente, ¿verdad Guillermo? exactamente bueno, sea, bueno, lo estamos tratando de descubrir en esta sección ese tesoro espiritual el físico sigue escondido ahí hasta que seguramente llegue el tiempo de darlo a conocer Exactamente, hasta que estemos preparados realmente para ello Seguramente Seguimos con la idea de vernos dentro de poquito eh, Guillermo, un placer eh, Si queréis música de esa que a veces ponemos en el programa Muchas veces muchos oyentes nos piden nos preguntan que ¿Qué música es? Gran parte de la música que se pone en el programa Alguna de ellas de Guillermo Cacenave Uno de los músicos Nueva Era más importantes de Europa Página web donde se pueden informar nuestros oyentes, Guillermo Es eh, www.gcacenave.com www.gcacenave.com Muchas gracias, Guillermo un fuerte Gracias abrazo, ti, prepárate que dentro de un poco nos vamos a ver y vienen buenas cosas para todos. Un abrazo muy fuerte, Miguel, un saludo para todos. Hasta luego. El País Cátaro, seguimos en directo aquí en red Nacional de España del País Cátaro, nos vamos a Andalucía, hay una casa, quizá de las más misteriosas que hay en España, la Casa de las Caras de Belmez. Muchas veces hemos hablado de ella, estar atentos va a dar sorpresas, hubo alguien que estuvo allí, esto fue lo que le pasó y nos lo cuenta ahora. Con algunas opiniones de oyentes Compañeros, amigos del Espacio en Blanco Nos vamos hasta, creo que es Granada Sí, hablar con Jalit Ismael Dagua Fernández, buenas noches Buenas noches Miguel, buenas noches a todos ¿Estás en Granada? Estoy en un, en un pueblecito de Jaén Ah, perdón, Jaén, ¿sí? ¿En dónde? Uh -huh en Linares, Linares. bien, eh, te traemos al programa tengo unas varias cosas pendientes contigo pero hoy porque eh, nos mandabas un mensaje que decías, acabo de regresar de Belmez de la Moraleda el pueblo de las caras fui sin demasiado interés en el tema eh, vivo eh, a una hora de Belmez y llegué escéptico al fenómeno en cuestión y una vez dentro de la casa cuando he visto el fenómeno me he quedado sorprendido ¿qué ha pasado? ¿no, no creías que era tan potente? ¿no creías que era, ahí pasaba algo importante en Belmez de la Moraleda? Pues la verdad es que no Yo no sé por qué Siempre tuve en mi cabeza Siempre catalogué el fenómeno Como como de, de algo que no era real y, y me sorprendió gratamente Y fui a Belmez quizás Porque ya era cuestión obligada Toda la gente que, que, que sabe que soy de Jaén Me pregunta por las caras Y ya era casi pecado no, no ir a Belmez Y fui totalmente escéptico sí. pero, pero realmente Realmente salir allí no sé aún cómo salir de allí creo que creo que me, me traqué todo el este, estas palabras que antes había había dicho todo este pensamiento que antes tenía en contra de este fenómeno ya. Y, que, y, y si me primer la prepotencia de mucha gente que juzga un fenómeno sin conocerlo no me está allí de repente eso es mentira eso es una pintura hay que ir allí y ver y sentir lo que ocurre verdad yo creo que esta es la, la, la base fundamental de cualquier opinión Uh -huh. es, es ir allí, eh, sentir el fenómeno, verlo, experimentarlo Después, si sales con una opinión u otra, bueno, eh, esto es algo muy particular Pero realmente, eh, si no, no, no nos podemos dejar llevar por la opinión de otros Si tenemos que experimentar las cosas, eh, tanto este fenómeno como cualquier otro uh -huh. Realmente, quien vaya allí, eh, una mente eh, ni abierta ni cerrada Simplemente a ver qué es esto Eh, como, como mínimo se va a sorprender Sí, y estuviste en la, la original, la primera, ¿verdad? Sí, yo tenía el interés, más interés por la el, la casa de María de María Gómez Sí, que, ¿dónde que nació? El el, donde donde vivió. donde vivió, sí, la primera, bueno, aquí decimos la primera El 5, exactamente uh -huh. Bueno, yo llegué allí y, y llamé a un teléfono y me recibió eh, su... Eh, es la, la mujer de uno de sus de, hijos de Miguel, María Jesús María Jesús, sí. una mujer encantadora. Sí. Y, y ella empieza, vamos mi mujer y yo y ella empieza a, con un con vamos conduciendo a mostrarnos eh, a, algo en el suelo que yo no, no identificaba a priori. Pero también eh, también llevaba mucha prisa. Hay un momento en el que ella está señalando mis cosas y yo digo, es un momentito, por favor. Eh, cierro los ojos, relajo, digo en ahora, enséñame qué hay en el suelo. En ese momento empiezan a aparecer caras, o empiezan a aparecer ante mi vista, unas caras eh, totalmente marcadas, pero no solamente una, la que ella me señalaba y aparecían mil más a su alrededor. Uh -huh. Y yo me sorprendía, le decía, mira María Jesús, tienes ahí otro lado y otro lado. Y después nos salimos al pasillo y vemos que en el suelo pasa el, exactamente el mismo fenómeno. Uh -huh. Y yo me maravillo. Me maravillo porque no iba con nada previsto, iba con... Pues parchar una mañana y, y tal Y me maravillo de que esto suceda Que, su, que lo tengamos tan, tan a mano Y sí. que, que sea tan formidable Ha sido curioso porque lleva treinta y tantos años Las caras cambiando eh, No están estáticas, a veces se mueven Yo recuerdo que una de las veces que fui Había una que estaba en el pasillo ese de entrada Pero como queriendo salir hacia afuera, ¿sabes? Como si estuviera arrastrándose Y una mano tratando de salir en ese pequeño escalón Que hay hacia afuera, increíble, ¿verdad? Lo, lo curioso, lo extraño es que no sepamos qué hay detrás del fenómeno. Hay muchas teorías. Yo le preguntaba a María Jesús qué pensaba ella realmente del fenómeno, cómo se había podido producir. Sí. Y ella me, me confesaba, a mí no, a todas las personas que vayan, ella pensaba que María era la productora del fenómeno y que María, a su vez, ha dejado el legado de ese de ese don, de esa... De esa bendición que se la ha dejado a alguien de su familia ya lo decía casi reyendo Como sí. como diciendo, yo sé el secreto y no te lo voy a decir yeah, yeah, yeah. Pero lo no, curioso, que... es que, discúlpame Mucha gente pensaba que cuando María muriese María, eh, la, la persona que vivía en la casa desde siempre Las casas iban a... Las caras, perdón, si iban a, a, a olvidar Y si iban a difuminar Sin embargo, siguen estando ahí Siguen estando y... Y yo, la, la pedida que ella me dijo me pareció, me pareció muy válida Yo tengo a mi vez eh, una que, que bueno yo Cuando entré en ese lugar me, me, me llenó de, de una energía muy muy grata, sinceramente Entonces, no sé si es una persona la que puede producir el fenómeno O el fenómeno está en la casa en sí, en el lugar No sé Ya. No sé, creo que, que lo más sincero que podemos decir todos los que pasamos por ahí es, no tenemos ni idea. Ya, y sobre todo, antes de juzgar un fenómeno sobre todo de este tipo, ir allí, verlo y conocerlo, ¿verdad? Es la base de cualquier opinión, sí. no podemos tener una opinión sin sin haberla practicado, sin haber estudiado el tema a fondo, sino sino que podemos decir, sí, que válido. Te pregunto, ¿te cobraron? No, no, a mí no me cobraron vale, en absoluto. Parece vale, es que alguna gente diciendo que cobran. Das la voluntad si quieres, porque también hay que ver lo que hay que aguantar, estar ahí abriendo las puertas de tu casa para que vengan cualquier persona, pero ahí está el fenómeno. Nos pondremos en contacto con María Jesús y para ver sorpresas eh, dentro de poco con la casa de Bermejo aquí en el espacio en blanco. Jalil, muchas gracias. Estuvo en Egipto con nosotros, se convirtió en sufí y tenemos una cita pendiente, seguramente dentro de poco nos pondremos en contacto para conocer a esos sufíes de las alpujarras. Inshallah Inshallah, un Inshallah. placer, shalam alecum y un placer eh, haberte tenido en el programa Igualmente, un abrazo a todos Sucran, nos vemos Shukran. pronto hasta pronto Un abrazo, hasta pronto Y por hoy terminamos las gracias a todos por la escucha, ha sido un placer estar juntos y los tres ganadores de esos libros que teníamos han sido para José Manuel del Cisne de Madrid Ángel Muntó de Valencia, y Antonio Navarro, de Granada, nos pondremos en contacto para que recibáis este premio del Espacio en Blanco. En seis días más, aquí en Radio Nacional de España, no olvides la cita. Será un placer compartir compartirlo. disfruta de la semana y de este domingo, y dejarnos un huequito. Eh, Llega las noticias a las cuatro, las tres en las Islas Canarias. ¡Nos vemos!